Hola, muchas gracias por haber descargado esta audioreflexión titulada El poder de tu liderazgo. Mi nombre es Lisette Santana, mentora de liderazgo y reinvención profesional, y te voy a estar guiando en este audio para que juntas reflexionemos. Las mujeres tenemos muchas metas, pero también muchos retos. Nos atacan ciertos miedos y creamos barreras que nos impiden lograr lo que queremos. Lo cierto es que todas podemos hacer uso de nuestro liderazgo para alcanzar eso que queremos, ya sea personal o profesionalmente, o las dos cosas al mismo tiempo. Pero para ello debemos estar conscientes del poder del mismo, de cuál es el poder de nuestro liderazgo, de que es importante asumirlo, desarrollarlo y ponerlo en práctica. Quiero hacerte una pregunta. Si tan solo tuvieras un 2% de esperanza de vida en este momento, ¿qué harías? Piénsalo unos segundos, reflexionen a esta pregunta. Quizás has pensado en lo siguiente: pediría a mis familiares que me permitiesen cumplir un último deseo, pediría a mis familiares que me dejen sola, el poco tiempo que me queda quiero pasarla conmigo. ¿Decidirías no tomar? Más medicinas. Pudiera seguir mencionando otras elecciones que cada una de nosotras pudiéramos tener. Sin embargo, hoy quiero contarte qué eligió Jane. Jane es una joven de 30 años que, luego de pasar por el proceso del cáncer y aún en este momento estar diagnosticada con algunos rastros de la enfermedad en sus pulmones, en la columna y en el hígado. Y que tan solo tiene un 2% de esperanza de vida, decidió lo siguiente: lograr su sueño de cantar y para ello participó en America's Got Talent, un concurso donde podía demostrar su habilidad para el canto y de paso recibir un premio por ello. No quería ser recordada por su enfermedad. Eligió no esperar más para que la vida ya no sea difícil antes de empezar a ser feliz haciendo lo que quería. Decidió ser feliz ahora sin importar los tropiezos de la vida. En este concurso, debido a los exigentes que son los jueces, es difícil recibir un sí para participar en el mismo. Y aún más difícil, lograr el botón dorado que te pasará directamente a la final. Jane recibió las dos cosas: un sí y el pase directo a la final. Aún el concurso está activo, por lo que no sabemos quién será el ganador. Lo que sí sabemos es que Jane ya ganó, pues comprobó ante el mundo que con el poder de su liderazgo puede vencer los obstáculos, por más grandes que sean, en la vida. Esto es lo que logramos cuando usamos el poder de nuestro liderazgo, cuando decidimos conectar con nosotras y nuestras fortalezas, sin importar lo difícil del camino. Sin importar que el porcentaje de sobrevivencia tan solo sea un 2%. Aún hay vida, y como dijo Jane, un 2% no es un cero, un 2% es algo. En mi libro, Lidera el proceso, una historia de reinvención, hablamos de la esperanza. Y hay una frase que dice: Mientras haya vida, hay esperanza. Hoy te lo repito a ti y me lo repito a mí misma. Hoy tenemos vida, por lo tanto, tenemos esperanza. Es importante que desde donde estemos hoy tomemos nuestra esperanza, la tomemos en nuestras manos y continuemos nuestro camino. Reflexionemos nuevamente: ¿cuáles son nuestras metas profesionales hoy? ¿Qué te gustaría alcanzar? ¿Qué te impide alcanzar tu meta hoy? De seguro que hoy. Puedes vencer lo que te impide alcanzarlo. Aunque haya un pronóstico de lograrlo de tan solo un 2%, algo, algo puedes hacer que cambiará tu entorno. Así que pon en marcha tu liderazgo hoy. Como te decía al principio, es necesario que lo asumas, lo desarrolles y lo pongas en práctica cada día. Porque cuando haces esto, cuando pones en práctica el poder de tu liderazgo, podrás. 1. Tomar tus propias decisiones. 2. Diseñar tu futuro así como quieras, con los detalles que quieras. 3. Liderar tu vida, tener control de tus emociones, de todo lo que necesites dentro de ella. Vas a liderar cada una de esas cosas que tienes que hacer, de cada paso que tienes que dar. 4. Vas a planificar tu crecimiento, ya sea personal y o profesional. 5. Podrás reinventarte cuantas veces lo necesites. Seis, Podrás inspirar, motivar y liderar a otros. Siete, Podrás ejercer posiciones gerenciales y directivas. Ocho, Crearás tu propio negocio digital desde tus conocimientos y experiencias si así lo deseas. ¿Cómo deseas usar el poder de tu liderazgo hoy en favor de tus metas profesionales? Dijo Martin Luther King Jr.: Si un hombre está llamado a ser barrendero, debería barrer las calles como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía, o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles tan bien que todos los habitantes del cielo y de la tierra se detuvieran para decir: Aquí vivió. Un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Esta frase que acabo de compartirte enmarca justamente lo que es reconocer el poder de nuestro liderazgo. Este involucra a las personas sin importar qué posición ejerce, ya sea que lo hagan por pasión o por necesidad, porque hay momentos en nuestras vidas que tenemos que actuar en proporción a esa etapa en la que nos encontramos y tenemos que hacer lo que hay que hacer. Deben hacerlo con excelencia, debe impactar a los demás y debe dejar un legado. Mujer que estás aquí escuchándome, quiero que te enfoques en quién eres ahora y lo que sí tienes en tus manos. Y con eso te evalúes y te prepares para ser una mujer líder que lidera su vida, que diseña un plan para crecer personal y profesionalmente. Que aprende a liderar a otros y que te conviertas en una mujer alta dirección que pueda dirigir en una empresa o en la suya propia. Si esto es lo que quieres, estoy aquí para guiarte como tu mentora, para que juntas logremos quienes queremos ser y logremos lo que deseamos alcanzar, porque definitivamente tú puedes liderar y puedes dirigir. Utiliza hoy el poder de tu liderazgo. Con amor, l i s e t t e Bye bye.